están Todos ustedes, un abrazo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Un abrazo muy cariñoso. Espero que estemos todos superando estos días húmedos y un poco fríos y disfrutando de la vida tal como se nos viene, porque la vida es muy corta, amigos. Aunque pareciera que de pronto pasa como volando. Hace un rato hablaba con Cristina y me comentaba que han pasado 12 días de su vida y no sabe qué pasó en esos 12 días. Bueno, ella tuvo un, una pérdida importante hace 12 días. Y, y conversaba hace un rato en el metro cuando venía con una señora en medio de los empujones, de los apretones del metro. El metro, ustedes saben, reventado de gente y todos corriendo. Me decía que ella sale de su casa a cinco y media de la mañana y tiene que correr todo el día porque lo único que quiere es llegar de vuelta a su casa. Y eran las siete y iba a llegar temprano acá a Puente Alto. Iba a llegar más o menos como a las siete y media. Y así toda la vida, y es t a n t a las personas que estamos viviendo sin darnos cuenta día tras día, el tiempo pasa como volando y se nos va l a v i d a Y a eso es lo que yo apunto: a eso apunta este programa con su música, sus temas, a parar un poco la frecuencia, darnos un alto y mirar qué estamos haciendo, cómo está pasando nuestra vida. Amigos míos, Es verdad que hay que pagar las deudas, que hay que comprar la casa, que hay que pagar el auto, que hay que llevar a los niños al colegio. Hay muchas cosas que son verdad, son responsabilidad y uno no tiene que ahuyentarse de esas responsabilidades, no tiene que ausentarse. Pero hay que dejarse un tiempo para uno. Mírese usted mismo, mírese usted m i s m o en este minuto. ¿Cuánto tiempo hace que usted debió haber ido al dentista? ¿Cuánto tiempo hace que usted debió cambiar sus hábitos alimenticios por una comida más sana y no lo ha hecho? ¿Cuánto tiempo hace que le dijeron que usted estaba corriendo un riesgo de contraer una diabetes y usted no ha hecho nada? ¿Cuánto tiempo hace que usted le dio un abrazo a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana? Y ahora n o están aquí junto a usted. Entonces, es lo que queremos, y es mi lema, y es el lema de este programa, de mis amigos, de los, los que están, no están aquí en este minuto en los micrófonos, pero que están conmigo. En pedirle a todo el mundo, oigan, despierten, abran sus ojos, mientras las ambulancias, mientras las sirenas llaman la atención porque en alguna parte está ocurriendo algo, algo trágico o una tristeza. Nosotros que estamos sentados tranquilamente en nuestra casa o vamos manejando en el auto, preocupémonos al menos, al menos, l e d a gracias que estamos bien. <coughs> Lo más importante, usted que tiene hijos. Lo más importante es sentir el agradecimiento de su hijo, de su hija. Que le diga gracias. Gracias papi, gracias mamá por lo que te preocupaste de mí. Ahora entiendo. Ahora entiendo tantas cosas. Así también, nosotros tenemos un padre amoroso que vela por todos nosotros, independiente de lo que nosotros hagamos. Independiente de que usted crea o no crea, lo que ya sabemos muchas cosas, sabemos que ese padre está ahí igual, esperando por nosotros. Y aunque sea de acá, con un, con lo, lo más mínimo, lo mínimo que uno puede hacer es decir gracias, gracias, estoy calentito, estoy con la gente que amo, me aman, o bien voy a superar esta dificultad, voy a salir adelante porque tengo la fuerza y tengo la compañía de ti, padre. Gracias, gracias. Bueno, no sigamos dando tantas gracias porque todavía tenemos pega por hacer. Hay un tema que quiero meterme de inmediato en él porque el tiempo se nos pasa volando. Que tiene que ver con el desarrollo de la vida y que tiene que ver con el envejecimiento. Hemos estado conversando hace ya un par de programas respecto al envejecimiento y hoy día les traigo algunos datos prácticos también para que los pongan en práctica y vamos a seguir hablando. Por favor, anote cuando yo le diga lo que, estoy, lo que usted tiene que anotar para que no, no perdamos el tiempo. Ahora, igual les cuento a propósito de esa señora que venía en el metro. Hay personas que escuchan este programa después en la repetición. ¿A qué hora va a ir hoy día Juan Carlos al programa de nuevo? A las 12 de la noche. Fíjense que hay gente que a las 12 de la noche pone la radio porque sabe que va a estar de nuevo. Y, y recién ahí anotan. Disculpen, tengo un poco de, de, de tos. Bueno, el cuerpo humano está diseñado para vivir 120 años. Así está lo, lo que la ciencia ha verificado: que el cuerpo humano está diseñado para vivir bien 120 años. ¿Y por qué no llegamos a esa edad? Porque nuestro estilo de vida es el principal factor en contra. Tanto hombres como mujeres anhelan no envejecer. Nadie quiere tener canas. Miren, nadie quiere tener canas y las canas son imposibles de evitar. Llegarán tarde o temprano. Nadie quiere tener arrugas. Y saben que el tiempo en donde uno anhela no tener arrugas es tan corto, como decía Neruda, a propósito. El amor es tan corto, pero el olvido es tan largo. El tiempo de la juventud puede llegar a ser corto. Hoy día se acepta como joven a una persona antes de los 40 años. Para efectos comerciales, se le puede a la persona hacer pensar que todavía a los 40, a los 50 está joven como un lolo, porque así puede comprar ropa especial, puede meterse en, en programas de turísticos especiales. Pero el tiempo pasa y no vuelve atrás. Así que estamos condenados a tener canas, estamos condenados a tener arrugas, y, pero no estamos condenados a tener guata. Así que ahí es importante considerar nuestros hábitos y los hábitos de alimentación. Hay una deformación mental impuesta por los medios de comunicación, la propaganda, por, la, por el faranduleo de las cosas de fondo. Hay una, hay una deformación. Que nos hace pensar que el cuerpo no se va a desgastar nunca. Eso es lo que nos hacen pensar. Porque la vejez es condenable. Es, es, hoy día es condenable ser viejo. Es,、eh, esto significa que se reduce la comprensión de la extensión de la vida a un tema meramente estético. Se cree, y, y mucha gente cree, que para ser joven es un tema estético. Pero eso es banalizar el tema. porque... Con el paso del tiempo, si bien aparecen arrugas y llegan las canas, hay algo que llega. Irremediablemente llega la sabiduría. Y uno es más sabio, es más pausado,、e、incluso disfruta más la vida, porque sabe valorar lo que es realmente importante. Pero yendo a lo más concreto, hay muchas teorías que han intentado entender la razón por la cual nuestro cuerpo se va desgastando y pierde la vitalidad con los años. La teoría más aceptada hoy día, y anoten esta palabra en su memoria para que la investiguen con Google, con San Google. La teoría más aceptada y esparcida entre la comunidad científica es la existencia de los telómeros en l a c é l u l a a nivel celular. Les recuerdo que nuestro cuerpo tiene alrededor de entre 70 a 90 billones de células, que cada uno es un organismo vivo que se está reproduciendo, está muriendo y están saliendo, apareciendo células nuevas. Todo eso pasa en nuestro cuerpo. Estos telómeros son como la batería de la célula, como la pila. Y estas ejercen la función de determinar hasta cuántas veces la célula se puede dividir. Recuerden ustedes que la célula, para reproducirse, hay un fenómeno, los que están en el colegio, los que no hace mucho pasaban por ahí, que es la mitosis o la meiosis también. Que es un proceso por el cual la célula se divide, se reproduce. Y ese proceso tiene una vida finita. Y esa vida finita está determinada por, estos, por, estas, por esto, estas sustancias que son los telómeros. Porque cada vez que la célula se divide, el telómero se va cortando. Por lo que después más o menos entre 40 o 50 divisiones, la célula ya no puede dividirse y muere. Así que con el paso de los años, y sobre todo de que uno l l e g a ya a los 50, esa pila natural que tienen las células comienza un proceso de agotamiento. Pero como les decía al comienzo, el cuerpo humano está diseñado para durar 120 años. Y lo que no permite que lleguemos a este tope está relacionado hoy por dos factores, que son uno genético y el otro ambiental. Ya,、no? <coughs> lo genético, en realidad, lo genético, digamos lo que nos traspasan los padres y los ancestros, influye más o menos en un 30% no más. Mientras que el 70% de los factores que nos ayudan a envejecer rápido son factores ambientales. Lo que ayuda a que esta alostelómero, s esta batería natural que tiene la célula, se desgaste antes de tiempo, está relacionado en gran medida con el estilo de vida, volviendo de carrera al metro, llegar a esa vida. Esa vida nos hace desgastarnos antes de tiempo. Y la alimentación. Que es uno de los factores más determinantes, la alimentación. Bueno, una pausa, voy a dejarles un tema con s i c t o Rodríguez. Dale, Juan Carlos. After I think of you and think of you and think of you,、mm -hmm. of the dreams we dreamt together. Of the love we vowed would never Melt like snowflakes in the sun My days now end as they begun With thoughts of you And I think of you And think of you Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be, and in these times. That we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you. And I think of you. And think of you. And think of you. 私たちは、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生活の終わりに、私たちの生の終わりに、私たちの生活の終わりに、 Eh, la, eh, las arrugas se producen porque hay, un, hay una deficiencia corporal, como estábamos hablando, se va perdiendo masa muscular, empiezan a fallar algunos órganos y, sobre todo, la mente puede mucho respecto a esto. Hoy día no les voy a comentar, pero hay una prueba que se hizo, un, una, un experimento que demuestra que el ambiente donde una persona mayor、eh, se e n v u e l v e tiene mucho que ver con detener el envejecimiento. Eso lo va a tocar el, el próximo programa. Con el paso de los años, entonces se nos empiezan a acabar las pilas. Y el tema este de que el, la alimentación es, es, es un factor importante, es un tema que hoy día está como de moda también, porque ustedes se van a fijar que en muchos programas televisivos se está tocando ya el tema de la alimentación relacionado con una buena salud. Lo que pasa es que el peso de los hechos, el peso de la realidad, es d Hace que ya sea imposible mantener a las personas en ese ambiente, así como esa mente dormida, esa mente entontecida, esperando el fin de semana para llevar a los niños al mall a comer comida distinta, chatarra, papa s frita, s que ni siquiera son papas, eso no son papas, es puré molido conforme a d papa. Eh, hamburguesas y una cajita con un regalito que le hacen al niño para que coma esa cosita con harto ketchup, con harta m o s t a z a Y los papás, mientras tanto, bichinean y, y pasean por tiendas que están llenas de cosas que casi no pueden comprar. Pero le da una sensación d i s t i n t o al barrio, entonces es como una distracción. Como les decía, la alimentación es un factor muy importante en la aceleración o desaceleración des des des des del proceso de envejecimiento. Repito, la alimentación es un factor muy importante en la aceleración o lentificación, me entienden mejor ahí, del proceso del envejecimiento. Cuando partí el programa les decía, abran los ojos, dense cuenta que el tiempo está pasando y no dejen para mañana algo que tienen que empezar hoy. Porque mañana ya va a ser tarde, ya en a tener la diabetes, ya a ser hipertenso. Ya va a tener problemas en las rodillas porque, como no b a j o nunca los 90 kilos que tiene en el cuerpo hoy día, 35 kilos de más en el cuerpo, como no los b a j o nunca a tiempo, va a llegar el momento en que sus rodillas ya no darán más. Y aunque usted crea que con una cirugía, con una pastillita, eso se mejora, eso no se arregla. Y entonces usted va a estar condenada, especialmente a muchas mujeres que veo yo en el metro,、eh, están condenadas a andar con muletas y a estar limitadas en su movimiento. Así que es momento de ahora de preocuparse de una dieta diaria saludable para evitar la manifestación de estos problemas. Esto lo recomiendan muchísimos científicos, médicos, expertos. Hay un libro que les quiero recomendar. La persona que tenga l á p i z anote. Se llama Comida Antienvejecimiento. Así se llama este libro. Está escrito por el profesor Jesús Fernández t h e s g i r r e z Se llama Jesús Fernández t h e s g i r r e z Anota en Jesús Fernández, y el libro se llama Comida Anti-Envejecimiento, donde él hace un análisis y va mostrando las sustancias antioxidantes que se encuentran de forma natural en los alimentos como una función principal para bloquear el efecto perjudicial de los radicales libres o toxinas que el cuerpo emana a través de su funcionamiento natural. Y que van envejeciendo los tejidos del organismo. Voy a repetir esto porque es un poco denso, pero es muy relevante. A través de la comida usted puede ayudar a detener el proceso del envejecimiento, porque además va a estar, se va a sentir bien, b una e mejor salud. Este profesor se llama Jesús Fernández Tres Guerres, y el libro se llama Comida Antienvejecimiento, donde él muestra cómo las sustancias antioxidantes, ya le hablé dos programas atrás respecto a qué eran los antioxidantes. Y estos que se encuentran en forma natural en los alimentos, que eso, la función que tienen es contrarrestar, frenar el trabajo dañino que realizan sobre nuestros tejidos unas sustancias que nosotros mismos fabricamos cuando nos alimentamos mal, que se llaman radicales libres. Más adelante yo le voy a dar un par de datos para que ustedes sepan qué poner en la mesa y que les a y u d a a mantenerse más jóvenes. Ahora, mientras más mala es la calidad de vida de una persona, Si además fuma, si come, por ejemplo, mucho esta comida ahumada, la longaniza, los chorizos, el jamón ahumado, muchas frituras, bebe en exceso mucho alcohol y no duerme, ya, ya les contaba, gente que duerme muy poco, mientras peore su vida, más energía va a necesitar y más células para mantener su cuerpo limio, limpio. Con eso lo que hace es agotar las pilas antes de tiempo. <risa> Así es que, respecto del, del tema de la, de la edad, fíjense ustedes que hay personas que、eh, le pasa mucho a algunos que te miran el carnet y dicen: Pero, ¿cómo si usted no tiene la edad que dice acá? ¿Ya? Y cuando la situación al revés, obviamente se quedan callados. Muchas veces la edad que marca el c a r n e de identidad, esa edad se conoce como la edad cronológica, no necesariamente va de acuerdo a la edad biológica, que es la edad que marcan nuestros órganos cuando se comparan con patrones estándares para determinada edad. ¿Entienden? Así que alguien, por ejemplo, que tiene 25 años, podría tener una edad biológica de 35-40 debido a que su estilo de vida ha contribuido especialmente al deterioro de sus células. Son esas personas que se ven mayores. Bueno, no siempre es porque han ya una, una vida de disipación, alcohol, y está noche. Hay gente que por su trabajo también se envejece más rápido. Entonces, esas personas representan más edad de la que realmente tienen. Así que cuando yo me encuentro con mujeres que creen que poniéndose botox、eh, o se están、eh, haciendo cirugías faciales, si ellas piensan que de esa manera. Se van a mantener más jóvenes, yo les digo de inmediato que están total y absolutamente equivocadas. Una cosa es la máscara y otra cosa es lo que va por debajo. Las arrugas en la piel y la flaccidez son solamente, tranquilos, signos de lo que pasa con los órganos. Porque de nada sirve aplicarse cremas carísimas en la cara si el hígado está trabajando mal. Por el contrario, un cuerpo que está desintoxicado, que se alimenta bien, que hace ejercicio suave, que duerme bien, tiene una buena vida sexual, puede usar cualquier crema sin gastar millones y conseguir realmente resultados buenos. El envejecimiento comienza desde que nacemos. Y es verdad que a los 30 años tenemos toda la vitalidad del mundo. Y esto no deja evidenciar lo que le estamos haciendo al cuerpo. Nosotros podemos tener 30 años, vernos súper bien, pero si no estamos. Haciendo una alimentación sana, saludable, si no nos estamos cuidando de las toxinas que le estamos metiendo al cuerpo, cuando tengamos 40, vamos a representar a lo mejor mucho más edad. Y cuando llegue la, realmente la edad de la vejez, puede ser que ni siquiera la vean. El paso del tiempo. Nos puede afectar o no, eso va a depender de nosotros, ya les dije. Si no queremos lucir una piel arrugada, entonces aprovechemos las bondades de ciertos alimentos anti-envejecimiento. Son muy ricos, son naturales y nutritivos. Vamos con el primero: aceite de oliva. El aceite de oliva cada día está más barato. ¿eh? No, antiguamente era. Era, era exquisito tener aceite de oliva en la mesa. Se puede conseguir aceite de oliva ahora que se está plantando acá en Chile los, los, los olivos, está habiendo mayor diversidad, más productos. Ojo, sí, ¿eh? el aceite de oliva no lo use para freír, porque el aceite de oliva cuando se somete a la alta temperatura se deteriora, se echa a perder. Las propiedades benéficas que tiene para la salud son cuando usted lo usa crudo. Bueno, si nosotros estamos agregando este grupo de alimentos, el aceite de oliva, a nuestras ensaladas, Incorporemos también las aceitunas. Si usted consume aceite de oliva, si usted está consumiendo aceituna, está incorporando antioxidantes a su cuerpo. ¿Por qué? Porque esto, la explicación técnica que hay detrás, tengo que decirla ya, porque hay que darle respaldo a lo que uno dice, es porque aportan una gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y oleicos. c á c h e n s e la palabrita. Monoinsaturados y oleicos que mejoran, ¿dónde apuntan? A la salud arterial. Porque ayudan a reducir la presión sanguínea y regulan los niveles de grasa en sangre. Porque aunque usted no lo crea, por la sangre de algunas personas circula grasa. Recuerden que todos los nutrientes, todo lo que usted come, ¿a dónde va? A la sangre. ¿Por qué va a la sangre? Porque es la sangre la que le hace llegar a todas las células que están repartidas por todo el cuerpo. No hay o t r a manera. Por lo tanto, si usted come comida demasiado tóxica, que tiene, por ejemplo, muchísima grasa, Está llevando sangre por las e n arterias s p o las a r y lo que va a producir eso con el tiempo es que se obstruyan, que se pongan a endurecer. Pero si, con, si tomamos la precaución, junto a nuestros cuidados, de usar aceite de o l i v a y comer harta aceituna, vamos a incorporar a nuestro cuerpo antioxidante. ¿ya? <coughs> ya. Otra cosa que también les va a encantar: esto sí les va a encantar, el sushi. El sushi es un alimento muy nutritivo. Aporta muchos nutrientes, sobre todo el selenio que t i e n e las algas. Las algas del sushi, que hay gente que no le gustan las algas, ay, yo no me lo como, que tiene a l g a Es donde está uno de los alimentos más, más, uno de los más relevantes, que es el selenio. Porque el selenio es un mineral con propiedades rejuvenecedoras. Además, la salsa de soya, consumida en poca cantidad así, también nos ofrece grasas insaturadas que actúan como antioxidante. ¿Anotó? s Ya. Va a preocuparse de cuando vaya al supermercado, en vez de andar payaseando y comprando papas fritas y tonteras, compre aceite de oliva de una buena marca, de una, que, que sea extra virgen, ojalá. Compre aceituna, s en, en la vega, en las ferias son baratas las aceitunas, no son tan caras. Y a todo su almuerzo, su ensalada con aceituna y aceite de oliva. Y como el sushi está tan de moda, coma sushi tranquilamente. Porque además el sushi tiene salmón y este salmón contiene gran cantidad de ácidos grasos omega-3. Tengo que decir esto porque es el respaldo técnico de lo que le s estoy contando. Tienen ácidos grasos omega-3 que evitan s los daños provocados por los radicales libres y que finalmente se ven en la piel. Por lo tanto, una o dos veces al mes, <coughs> tranquilos, amigos míos, dense el gusto de comer unas cuantas piezas de, de sushi, pero no a b usen. ¿Ya? Porque el, el arroz que tiene sushi es un, es un、eh, claro, te puede hacer subir de peso. <coughs> Otra cosa, disculpen, estoy un poquito con t o s porque, bueno, a todos nos pesca un poco el cambio climático, el cambio de temperatura. El ajo, ¿cuántas veces les he dicho respecto al ajo? El ajo y la cebolla no podemos dejar de comerlo. Ahora, tienen sustancias volátiles, el, el azufre, ese olor que sale del cuerpo. Eh, es, el, es el azufre, pero el azufre es un gran aliado en salud y en estética para la belleza. Tengo que decir esto que le voy a decir ahora porque es el respaldo técnico. Los flavonoides que aportan, como, <coughs> como por ejemplo la quercetina, rápidamente se dan al torrente sanguíneo y después secretan a través de la piel y los pulmones. s q u e lo que hace en el cuerpo comer ajo y cebolla? Fluidifica, adelgaza la sangre. Porque además ayuda a regular la presión sanguínea y eliminan hongos y bacterias. En alguna oportunidad les voy a contar acerca de un hongo que tenemos casi todos, que se llama Candida albicans y que puede llegar a producir enfermedades muy complicadas,、eh, incluso puede llegar a producir la muerte cuando contamina órganos. El Candida albicans. Pero si comemos ajo y cebolla, con frecuencia, ya. Tenemos ahí un aporte de, tanto de nutrientes, que r c e t i n a que ayuda a fluidificar la sangre porque la a d e l g a z a y el azufre, que se bota por la piel y por los pulmones, pero que tiene n propiedades antioxidantes también. ¿Anotó? Ahora anote la cúrcuma. La cúrcuma se conoce por su color anaranjado y por un sabor muy rico que le da la comida, porque la cúrcuma, cúrcuma contiene fitoquímicos. Ya les conté hace dos programas, quiero que eran los fitoquímicos. Estos actúan como antiinflamatorios y también tienen propiedades antienvejecimiento. La cúrcuma usted la puede espolvorear sobre la ensalada y, como el dedo le queda manchado, chúpese el dedo tranquilamente. ¿ya?、Eh, también la cúrcuma se activa cuando usted la sofríe. Pero recuerden, o、no、use aceite de oliva para s o f r e í r Toma un aceite bueno. Hace una especie de sofrito de, con cúrcuma y se lo esparce. Si está comiendo, por ejemplo, un plato de poroto, lentejas, legumbres, lo pone en vez de la g i de color, pone esto encima. Se activa la cúrcuma y se absorbe mucho más rápidamente en el cuerpo. De esta manera, usted va a rechazar el envejecimiento prematuro y le ayuda a la cúrcuma en momentos de estrés. Siempre póngale cúrcuma a sus platos, siempre póngale, porque eso la va a ayudar a verse más joven. Y para ir terminando con esto. Le voy a agregar otro componente que es el chocolate. El chocolate, si usted quiere tener una buena c o r t a d a para comer chocolate, aquí tiene una porque es antioxidante, antioxidante y previene el envejecimiento de la piel. Pero no es necesario comerse una tonelada de chocolate todos los días, hay que comer un poco. Pero mientras mejor calidad el chocolate, mejor. No, si usted compra el chocolate de buena calidad. El verdadero chocolate, no e s chocolate con leche, esos chocolates raros que venden, que están expuestos muchas veces en las estanterías al sol, están envejecidos, se echan a perder. Compre un buen chocolate y, como es un poco caro, coma, va a estar obligado a comer la cantidad precisa. De esa manera no va a subir de peso, pero sí va a incorporar antioxidantes a su cuerpo. Y para terminar, por ahora, avena. La avena. Es un alimento espectacular. En, en Irlanda, a l norte, en Escocia, usan un plato donde ponen、eh, agua, avena y un poco de mermelada, eso le llaman porridge. Es exquisito. Yo, cuando estaba en la universidad en Valdivia, nos daban de desayuno eso. Es realmente delicioso y ayuda a mantenerse más joven, porque además aporta fibras, fibras solubles. Y eso hace que nosotros comamos menos porque la fibra en el estómago se expande y quita la sensación de hambre. Además, los, los nutrientes que tiene la a vena ayudan a eliminar el estrés y reducir los nervios. Técnicamente hablando, lo que tiene es avenina, ¿ya? que es la sustancia más importante de la a vena y es la que se encarga de que nos veamos de mejor piel, mucho más jóvenes y, sobre todo, con mejor ánimo. Eh, años atrás, yo me acuerdo que la gente, las mujeres, hacían una especie de, almoha de, de como un, una almohadillita. Con una toallita le ponían adentro、eh, avena, le hacían un nudo, que era como un c o j i n c i t o y eso después lo mojaban. Y después se la pasaban por la cara para eliminar los residuos de acné, la dureza. Era como un e x f o l i a n t e Yo estoy hablando del año 70, 75, 80. Cuando no habían tantas cremas, productos de la economía libre de mercado, que hoy día llega crema de todos lados, pero q casi todas de China, se usaba eso. Y, y se, la piel, les digo, verdaderamente la piel de la mujer se veía mucho más lozana. Incluso la de uno, porque yo creo que más de una vez lo hice. Vamos a poner un poco de música, Juan Carlos. Ya. Generals hate holidays. Others shoot up to chase the sun blues away. Another s t o r e f r o n t church is open. Sea of neon lights. A boxer his shadow fights. Soldier tired and sailor broken. Winter's asleep at my window. c o w i n waits at my door. She asked me up to her place. But I won't be down anymore. Judges with meter made hearts. Order supermarket justice starts. Frozen children in her city. Walkers in the paper rain, waiting for those nights that never came. The hijack trying so hard to be pretty. Night rains tap at my window. Winds of my thoughts passing by. She laughed when I tried to tell her. Hello only ends in goodbye Another pound Only time will bring some people around. Idols and flags are slowly melting. Another shower of rice to parrot for some will suffice. The mouthful asks for second helpings.、The、moonshine pours through my window. 夏に咲く星を見つけた。 Vallas, ¿cómo se llaman estos? La, la, la mora, fresa, arándanos, frambuesa, grosellas. Deliciosa s la s grosella, si s logra encontrar usted. En general, los frutos rojos tienen muchos antioxidantes acumulados. En tan pequeño tamaño, sobre todo el arándano. Hay un fruto, o Hay un fruto que es chileno, mapuche, que es el maqui. El maqui es, pero 100 veces. Más rico en antioxidantes que los arándanos. Lo, lo único malo es que es escaso el maqui. Si usted puede conseguir maqui cuando vaya para el sur, aunque sea maqui seco, consígalo. Tiene muchísimos antioxidantes. Los mapuches eran, son todavía, pero fueron unos guerreros espectaculares. Los mapuches se alimentaban y vivían de cosas absolutamente naturales, simples. Entre otras comían frutas como los maquis, el maquis, los chupones, comían, eh, eh, aparte de, de l a manzanas, cerezas y cosas que tenían ellos, comían papa. ¿ya? La papa los mapuches lo pon, la ponían en unas bolsas debajo de las vertientes congeladas de los d e h i e l o s cordilleranos y esperaban que con el tiempo, pasaba un tiempo, la papa empezaba como a ablandarse y e iba quedando el puro almidón. Ustedes después tomaban la papa, es como, era como una bolsa, como una bolsita así de gelatina, y le h a c e un pequeño hoyito y se lo sorbe eso. Es un alimento espectacular. Y ellos vivían, ustedes saben cómo vivían m a p u c h e Así que, junto a las cosas que les comenté antes, preocúpese, tampoco están tan caras hoy día las frutillas. Las frambuesas tampoco están tan caras. Arándanos, fresas, moras. Llévese al trabajo, mi amigo. Usted, cuando se, se prepara su, su, su almuerzo para la oficina, si es que se llama ensaladas, consuma este tipo de fruta. Ahora, las cerezas están repletas de fitoquímicos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Es una de las mejores frutas anti envejecimiento que existe. La cereza, además, la cereza ayuda a los problemas articulares que están relacionados con el paso del tiempo. Reduce dolores musculares cuando uno hace ejercicio. Todo esto va a hacer que usted mantenga no solamente joven la piel, sino que también el corazón. Porque también limpia las arterias de grasa. Algo que se me e s t á quedando en el tintero para la ensalada es el brócoli. Afuera le llaman brécol o brécol. ¿no? Brécol. Todo lo que tenga que ver con coles, repollo y brócolis. Dele duro a eso. Porque tiene muchísimos antioxidantes. Muchísimos antioxidantes. Bueno, al final del programa, le voy a dar un par de datos de algo que usted puede comprar, porque no quiero que se me pase el tiempo y vamos a meterme un poco más en Honduras. Amigos míos. Que los e x t r a ñ o en realidad durante la semana estoy pensando en ustedes, aquellos que siguen el programa, cómo hago para entregarles información que no los aleje del fondo, sino que los motive. Entonces, yo tengo que usar palabras、eh, más sencillas de pronto para de describir cosas que pueden llegar a ser muy complejas de entender, pero que hay que entender. Fíjense, una reflexión. Nosotros vivimos en una sociedad. Que está llena de religiones y está llena de explicaciones teóricas acerca de que por qué hay tantas religiones, por qué el hombre necesita una religión. Hay religiones que pueden hacer、eh, llevar a la humanidad a despeñaderos. Recordemos que nosotros pasamos mil años de la historia de la humanidad sometidos a una esclavitud religiosa, a una, a una tiranía cultural. Que le costó mucho al ser humano poder salir de ellos, fue la Edad Media, una época de oscurantismo religioso, sobre todo. Y hoy día hay sectores del planeta que se mantienen también con este tipo de fanatismo religioso y que yo creo que no, tienen, no tendrían ningún asco en hacer en reventar el planeta si ellos creen que con eso van a poder llegar a tener su premio en el más allá. No le importan los demás porque si no piensas como yo, si no creen lo que yo creo, entonces tú no tienes derecho a existir. No se asombren. Hasta hace un tiempo nosotros pensábamos igual. Entonces habían cruzadas y había que ir a matar a los infieles, a los moros, cortarles la cabeza. Si ustedes leen la historia de nuevo, las cruzadas que se hacían buscando el santo grial, que no era otra manera más que expandir los, los reinados. En el nombre de la cruz se causó muchísimo daño. Lo mismo pasó aquí en, en América Latina cuando llegaron los conquistadores con su religión nueva y、eh, tratando de extinguir, de destruir todo lo que no, todo lo que no pensaban, todos los que no se convertían a、eh, convertirse. Hoy día eso es casi impensado porque hemos progresado como humanidad. Esa masa crítica que andamos buscando está como ya ejerciendo su poder porque ya no es tan fácil. Entonces, como les decía yo. Vaya donde usted vaya, mi amigo, siempre va a encontrar que existe un tema religioso. ¿Por qué el hombre busca, por qué existe el tema de la religión? Hasta en los pueblos más aborígenes hay un majo, un machi, un, un, un brujo. Tiene un tremendo poder. La, la, la mente humana está siempre en la búsqueda de algo más allá. Pero no es un tema de, por lo que ahora sabemos, No es un tema social, no es un tema cultural impuesto. Es decir, una persona podría nacer, un grupo de personas, y vivir en un lugar aislado y van a tender a buscar algo que les explique las cosas más de fondo que tiene la vida, lo que tiene el planeta, lo que tiene el universo. ¿Por qué existe la vida? Y esto, yo les quiero decir que lo que ya sé y lo que sabemos, y que la idea es compartirlo con ustedes, que usted s i tiene una mentalidad religiosa. No es porque usted, sus papás, se lo enseñaron cuando e r a chicos o l a m e n t e Hay personas que nunca recibieron instrucción religiosa porque los papás no creían en ello. Sin embargo, después desarrollan igual la inquietud. Entonces, respecto de esto, la divinidad que existe de todas maneras y que tiene un universo organizado, se preocupó de hacernos llegar en un momento determinado más información. Esto ha ocurrido、eh, cinco veces con la humanidad. Cinco veces. La Biblia no s forma parte de eso. La Biblia tiene muchísima información que está recopilada de cosas que realmente el hombre recibió por el mecanismo de la revelación desde afuera. La historia de Daniela que aparece descrita en la Biblia. Hoy día nadie cree ya que, que nosotros somos hijos de la creación, como sale la Biblia. Sin embargo, hay gente que todavía cree y que son capaces de quemarse en una hoguera demostrando su fe. Que creen que Dios fue el que nos creó, tal como dice el Génesis. La mayoría de la gente ya entiende que esa es una interpretación o que es un relato que, como alegórico. Pero sin embargo, la Biblia habla de Adán y Eva. La Biblia habla de Miguel, que se enfrentó al, al dragón en el cielo. Hay muchas cosas que están en la Biblia. Bueno, cuando yo les, les comento de lo que estoy hablando ahora, que es la revelación que está descrita en unos documentos que llegaron a la, a la humanidad hace unos años y que están contenidos en el libro Urantia, y que ustedes pueden. Averiguar por su cuenta en la página www.urantia.org. Ahí busquen, s e l e c c i ó n e n el idioma español porque está en distintos idiomas y van a encontrarse con que hay muchísima gente que lee estos documentos, que los analiza, que los discute, tratando de encontrarle una pifia o, o, o, o, o contento porque encontraron respuesta. Y cuando les comento esto, también les quiero decir de que hay algo que yo sé y que sabemos todos: la verdad, amigos míos, no la tiene nadie. Ni siquiera la Biblia. Porque los mismos reveladores, estos, estos, estos personajes que vienen de más allá, de más afuera, de otros límites del universo, ellos mismos nos dijeron: donde el hombre pone su mano, aparece la confusión. Porque hay un tema, hay dificultades en el lenguaje, cuesta. Comunicarse, incluso entre personas que hablamos el mismo idioma. Decimos una cosa y de tres personas cada una puede entender algo distinto. Todo depende de la calidad de mi lenguaje y de la manera en que yo lo expreso. Porque yo podría ser incluso usar otros tonos para decir las cosas y ya cambia el contenido del mensaje. ¿Estamos? Así que en esta quinta revelación, que es la del libro de Durantia, yo les quería contar hoy día, entre otras cosas, quiénes fueron los que participaron en esta revelación. En algún momento les comenté y h un b r e una frase, les quiero nomás decir hoy día, que un, hubo unos, unas personas que se dieron cuenta de que estaba ocurriendo algo extraño con un, con un caballero allá en Chicago, allá por los años 1907, 1915, 1920, ya ocurre esta historia. Y esta persona, la, la señora él, le describía a, a su ginecóloga que hablaba en sueño, hablaba como dormido, pero con otra voz y decía cosas que no se entendían. Entonces, como esta ginecóloga, su marido era psiquiatra,、eh, le comentó y ahí lo fueron a ver. Y pusieron atención a lo que decía, y entre otras cosas se dieron cuenta de que le estaba hablando a ellos otra voz en ese cuerpo y les decía cosas como que él venía desde, desde otro lugar y que tenía que entregar un mensaje. Y cuando despertaban al sujeto, que estaba dormido, él no recordaba nada de esas cosas. Ese es el cuento corto. Después le voy a contar más información. Finalmente, toda esta cantidad de personajes que empezaron a comunicarse a través de este sujeto y después a través de, de materialización de textos, aparecían textos que se materializaban y escritos, que respondían preguntas. Este psiquiatra, junto a otras personas, empezó a investigar esto y crearon una comisión, que se llamaba la Comisión de Contacto. Y ellos empezaron a hacerle preguntas, a dejar preguntas para que se las respondieran. Y un día recibieron la siguiente respuesta: Si ustedes supieran con quién. Han entrado en contacto, no preguntarían cosas tan sencillas, Pregunta, no harían preguntas tan tontas. Entonces, ellos prepararon una cantidad de preguntas, pero preguntas exigentes: ¿Quién es Dios? ¿Existe r e a l mente d i o s ¿El universo? ¿Cómo está hecho? ¿De qué está hecho? ¿Por qué? ¿Cómo llegó la vida a la Tierra? Todo ese tipo de preguntas. Y, fueron, y se fueron respondiendo, y este proceso duró varios años. Pero los, las personas, los extraterrestres, por así decir, entre comillas, que participaron acá,、están. nos habló del Padre Universal, que existe, un consejero divino, así se identificaba. Este mismo consejero divino nos habló de la naturaleza de Dios, cuáles eran los atributos de Dios, la relación de Dios con el universo, con el individuo, con el Hijo Eterno, por decir algo. Eso lo hablaba un, una persona que se identificó como consejero divino. No dio nombre, simplemente dijo: Soy un consejero divino autorizado para entregar esta información. Después, fíjense, ¿eh? para los que tienen cierta cultura religiosa, la Trinidad, ese tema que nos enseñaron a muchos: que, que, que existe Dios, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo y que los tres son una sola persona, y, y etc. <coughs> existe realmente, no de la manera que está escrita ahí, y eso lo entregó un personaje que se identificó a sí mismo como un s e n s o r universal. Un perfeccionador de la sabiduría nos habló de la isla eterna del paraíso. El paraíso de verdad. Porque en la tierra también existió un paraíso. Eso lo contó un perfeccionador de la sabiduría. También nos contaron de que existían siete superuniversos. Eso lo contó un personaje que se identificó a sí mismo como un sensor universal. Me salto a algunos documentos que están en este libro para ir a hablar, por ejemplo, de. Las personalidades del gran universo, que es un documento que entregó un, un, un señor, no sé, que se identificó a sí mismo como mensajero poderoso. Y un consejero divino y un sin nombre ni número, así se identificaron estos dos. Dijeron: Yo soy un consejero divino y me acompaña un sin nombre ni número. Y eso nos habló sobre el cuerpo de la finalidad. Algún día vamos a tocar estos temas. Después. Cuando hablan del universo local en el que nosotros estamos ubicados, nos hablaron de cómo evolucionaron los universos locales. Ese mensaje lo entregó un mensajero poderoso. Cómo se administra. Imagínense ustedes un condominio. Vamos a una escala humana. En un condominio existe un equipo que administra el condominio porque hay, hay personas que viven en ese condominio, hay que hacer, cumplir un reglamento del condominio, hay, un, hay, hor hay horarios. Hay que entregar energía al condominio porque necesita luz, agua potable, calefacción, vigilancia. Ahora piensa en eso mismo: de un universo, de un universo en el que estamos nosotros. Y ese documento lo entregó el jefe de los arcángeles. Los arcángeles existen. En otro programa le s voy a hablar de los ángeles y los arcángeles y lo importante que son para nosotros. Ese ángel de la guarda que nos va a enseñar, efectivamente existe. Y nosotros tenemos guardianes. Y mientras más elevado es la persona, más eh, eh, apoyo tiene. Es como un ciclo de enriquecimiento mutuo. Nos hablaron de los portadores de vida. ¿Cómo se genera la vida en este planeta? Eso, esa acción la, la realizaron los portadores de vida. Es decir, la vida llegó de afuera. Pero a cargo de unos responsables que se llaman portadores de vida. ¿Quién entregó este documento? Y aquí le doy o t r o n o m b r e o t r a e n t i d a d que se llamaba. Hijo Boronandek, no, perdón, hijo Borondadek, siempre he leído mal esto. El Borondadek es como una, especie, como una orden, ¿ya? como una orden, como una clasificación de personalidades. Este es un hijo Boron, Borondadek. Ahora, las personalidades del universo local lo entregó una brillante estrella vespertina. Y aquí les voy a hablar de un orden de, de personajes que están incluso en la Biblia, que son. El documento donde nos hablan de los espíritus que administran el universo local, como quien dice los administradores condominio que le contaba antes,、o、eso lo entregó un Melquisedec. En la Biblia aparece Melquisedec. El Melquisedec que sale en la Biblia es de esta orden. ¿ya? Y el verdadero nombre de él, el nombre completo, es m a q u i v e n t a Melquisedec. m a q u i v e n t a Melquisedec. <coughs> También nos hablaron de las huestes seráficas. Fue un Melquisedec. Los hijos de Dios a s c e n d e n t e un mensajero poderoso. Y aquí hay un nombre, empiezan a aparecer nombres. Nos hablaron de las constelaciones y ese mensaje lo entregó Malabatia Melquisedec. Voy a saltar ahora, vamos a hablar sobre la historia de Durante. Aquí es una cantidad de documentos que nos entregaron. Por ejemplo, en estos documentos aparece la descripción del proceso en que aparecen las razas. Las razas, ¿cómo llegan las razas? Para mí siempre fue una inquietud. ¿Cómo, ¿Cómo aparece la raza negra? ¿De dónde? Si, si el, el hombre original era blanco, ¿cómo aparece la raza negra? Ya. El origen de Urantia lo entregó un portador de vida. El establecimiento de vida en Urantia lo entregó un portador de vida. Otro personaje que aparece aquí que nos cuenta, y, y hoy día quiero hablarle un poquito de este personaje, el príncipe planetario Durantia. <coughs> Ahí aparece un Melquise descontándole eso. Hay más personajes que yo no le s voy a mencionar ahora por, para no extenderme en el programa, pero hay incluso comisiones. Yo le voy a hablar dos cosas ahora. Mira. Cuando se forma Urantia, inicialmente, y aparecen los primeros seres humanos que en algún programa les hablé, se llamaban Andón y Fonta, una pareja de lemures. Lemures. Esta pareja que fue la primera que hizo un acto consciente. Que un día, imagínense ustedes que usted、eh, siempre ha sido mono, ¿ya? o lemur, o, o vaca, o el perro, y de pronto, en medio del piño, alguien abre los ojos y dice: ¿Y yo quién soy? ¿Qué hago aquí? Eso es un auto de autoconciencia. Recuerde, un ser humano es un animal que tiene autoconciencia de sí mismo. Esa es la definición de ser humano. Un ser humano no es un hombre con una cabeza, dos brazos o una mujer que tiene pelo largo. Eso no es un ser humano. De acuerdo a la definición, que realmente es fuerte, que nos dan aquí los reveladores. Y esto en realidad lo dijo Jesús de Nazaret. Un ser h u m a n o Es un animal que tiene autoconciencia de sí mismo. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante preocuparnos de tener conciencia de quiénes somos, de qué vivimos, cómo pasa el tiempo? Que yo p a r t í hablando al comienzo de este programa. ¿Cuánta vida se nos pasa sin darnos cuenta de que estamos, no estamos conscientes de lo que estamos viviendo? Claro, nosotros igual realizamos nuestros movimientos diarios, somos cariñosos, afectuosos, de ninguna manera somos animales. Pero hay c u a n t a s personas que viven como verdaderos animales. Por ejemplo, yo hablo de los torturadores, o aquellos que matan a otras personas sin asco, con una bomba, o que disparan gas tóxico, o que contaminan un río y causan la muerte de miles, miles de, de seres inocentes. Y no tienen asco con tal de obtener una ganancia. Así es que tener autoconciencia nos hace constituirnos en ser humanos. Entonces, a n d o n y Fonta, que son los primeros padres, eran una parejita de lemures, que eran, ya eran distintos ellos, y ellos, cuando toman autoconciencia, se van de su piño, se dan cuenta que no pueden seguir ahí, arrancan. Pero en ese momento es cuando aparece un ser humano en el planeta. Se produce una, una, como un sonar de trompeta en el universo y dicen: Oh, oh, el planeta 606 ha tomado conciencia por primera vez un ser humano. Y en ese minuto se, se, se desarrolla un, un proceso de asistencia, porque entonces, como hay s e r e s humanos, llegaron a asistirnos. Todo esto estaba planeado, estaba preparado para que así ocurriera, pero no ha intervenido directamente. No, nadie vino para acá y hizo un hombre o hizo una mujer y dijo, ya reproduzcanse. No, fue un proceso con paciencia, con mucho amor que se fue desarrollando con el tiempo.、Ah, entonces, cuando se produce este fenómeno, llegan acá al, a este planeta, en un momento determinado el desarrollo de la raza humana, pues pasan más cosas que no las voy a contar ahora. Entonces se instala para velar por la organización de este planeta. Un príncipe planetario, porque en todos los planetas donde hay ser e s humano s hay un príncipe planetario que es el que gobierna el planeta. Y este en nuestro caso se llamaba Caligastia, lo voy a decir una pura vez más. Caligastia. ¿Por qué le estoy hablando a Caligastia? Porque pasa el tiempo y en esta parte del universo el que estaba a cargo de, de esta zona se llamaba Lucifer. Lucifer era una brillante estrella, era un personaje divino, hermosísimo, y él tenía la responsabilidad de velar como el administrador de esta parte del universo. Y en este universo había un sistema que se, llamaba, se llama todavía sistema Satanía, así se llama, el sector donde estamos nosotros. Y hubo un día en que Lucifer, como dice y sale en la Biblia también, brillante lucero le llama a Isaías, se exaltó de sí mismo, así dicen. Se exaltó. Se dio cuenta de, lo que, de, de que él era tan bello, tan hermoso, tan infalible que él decidió cambiar los planes de Dios. Y lanzó un, un, un panfleto, un manifiesto, y con eso causó un, <coughs> un tremendo problema en el universo, porque este llamado a la insurrección, a cambiar los planes, Es lo que aparece en muchas partes descrito como la rebelión de Lucifer y arrastró un cisma en el universo. Y Caligastia, que era el príncipe planetario de este planeta, fue convencido por Satanás, que era uno de los ayudantes de Caligastia, para que se sumara a la rebelión. Y vino, vino un proceso que duró mucho tiempo, en donde se enfrentaron las huestes que estaban、eh, apoyando al creador de este universo, que era Micael de Nevadón. Y las huestes que apoyaban a Lucifer con su, con su manifiesto de rebelión decidieron cambiar el plan de elevación, el plan de desarrollo humano. Esa fue la, la rebelión. Finalmente, Lucifer es derrotado y junto con eso se extinguieron muchísimas personalidades. Hubo muchos que desaparecieron. Y Lucifer fue derrotado y d i o está encarcelado esperando el juicio junto con Satanás. Y acá en el planeta quedó Caligasti. c a l i g a s t e hacia el diablo, amigos míos. Ese es el diablo. Por eso yo no lo nombro mucho porque llega. <risa> ¿Se han fijado que usted e se empieza n a acordar? ¿Qué Hoy, y será de Fulano de Tal? ¿Sabes q u e Hace tiempo que no me llamaba y puso en el teléfono. O le llega un mensaje.、Y、hoy le dicen, pero justo estaba hablando y te iba a llamar. Eso mismo pasa con estas personalidades. Así que, eso les quería contar hoy día. ¿Existió la rebelión de Lucifer? Sí. Hubo muchos desaparecidos en acción, sí, se extinguieron. Porque ese a s es la culpa, eso es, es el, el castigo en el cielo. El verdadero castigo de nosotros no, está en el, no es el infierno, no, es el, no son esas torturas eternas. El castigo para un alma que, que, que no evoluciona, para un ser humano que elige, el, el, elige la iniquidad, el pecado constante, es la extinción. Es decir, para él no hay vida eterna. Obviamente hay un juicio. Hay un juicio que empieza a llegar en su momento, en donde se pone el orden de las cosas. Y Caligastia, Satanás, Lucifer, están esperando su juicio. Y hay otro personaje que se llama b e l s e b ú que también aparece en la Biblia, es nombrado por ahí en algún evangelio. b e l s e b ú era del grupo de los seres intermedios.、Me、estoy contando cosas aquí, ¿ah? ¿eh? Urantia, los verdaderos, los nativos de Urantia no somos nosotros. Son unas personalidades que se llaman seres intermedios que están hechos de una naturaleza entre material y espiritual. Eso se llama morontial. Ahí se llama esa, esa, esa materia que es muy sutil. Ellos son los dueños del planeta, ellos son los verdaderos habitantes. Ellos están encargados de la administración del clima, del orden de los volcanes. Son los encargados de la naturaleza. Existen, para que ustedes sepan. Están descritos acá. Y b e l Cebú. Era uno de los jefes de los seres intermedios que también se plegó a la rebelión. Y él también quedó acá. Y existe como entidad negativa. Y son los que andan tratando de producir el daño para que aquí fracase el plan divino que nos puso Jesús de Nazaret. Un poquito de música. <risa> Entonces, yo estaba hablándoles que estos reveladores que yo les estoy dando nombre aquí, como Manutia Melquisedec, m a q u i v e n t a Melquisedec, hay comisiones de seres intermedios. Los seres intermedios también nos cuidan. La vida de Jesús está completamente relatada en el libro de Urantia. En el libro de Urantia hay más de 750 páginas dedicadas a hablar de Jesús, en la Biblia y en los Evangelios. No más de 29, 29 días aparecen relatados. Acá está toda la vida, desde antes de que se viniera a ese planeta, hasta cuando se fue. Incluso sus últimos mensajes.、Eh, Maquiventa Melquisedec, ¿quién fue? Maquiventa Melquisedec, cuando se hubo producido la rebelión de Lucifer, la insurrección de, de Caligaste acá en el planeta. Él escuchó cuando、eh, Micael de Nevadón, que es el creador de este universo, anunció públicamente de que su último auto-otorgamiento iba a ser lo en Urantia. ¿Qué es lo que es el auto-otorgamiento? El auto-otorgamiento son etapas que tiene que cumplir un hijo creador de Dios, que es Micael de Nevadón era, es un hijo creador. Para titularse como soberano de su universo creado, él tiene que demostrar de que la vida, como está planeada, él es capaz de vivirla. Y la última etapa que le quedaba por cumplir para titularse como soberano a este universo consistía en hacer una vida de ser humano. ¿Y dónde eligió él? Eligió Grantia. Eso produjo un silencio y un temor en el universo porque dijeron: ¿Cómo va a ir ahí? Si ahí están los, los rebeldes, ahí está Caligastia, está b e l c e b ú están todo s esto. ¿Cómo s va a ir ahí?、Y、no solamente él, él anuncia que va a ser su último auto-otorgamiento acá, en, en la forma de la carne. Mortal, sino que además se prometió a sí mismo terminar la rebelión, darle el toque final a los rebeldes y terminar el proceso. Por eso es que cuando él llega acá a la tierra, como un humilde ser humano, también está escrito esto aquí por los reveladores, porque además les cuento: ¿eh? todo lo que usted vive, todo lo que nosotros vivimos, está quedando registrado. No, como para después echárselo en cara, no, no, no. no. Todo queda registrado. Porque después, cuando nosotros nos llevamos a nuestro juicio, a nuestra evaluación, para ver dónde seguimos progresando,、eh, entonces se revisan la vida. Y en, en esa revisión van apareciendo las cosas de uno, es como, como la comisión. Y entonces aparece el, el ángel guardián, pum, que te defiende. ¿Qué pasó aquí? Me imagino que te empiezan a preguntar. pero bueno, ¿qué, qué, qué pasó acá? ¿Qué onda? <ríe> Diciéndolo en términos simples, bien, bien así coloquiales. ¿eh? Y aquí en el, en lo, nos hablan los reveladores de que se ha visto el, el, el ángel ahí, como al abogado, defendiendo al ser humano ahí que está a su cargo y dando explicaciones para que, por favor, se tenga en consideración y se evalúe de una manera distinta, porque en realidad lo que pasó es como un abogado. Es muy bonito eso. Entonces todo queda registrado. Y también quedó toda registrada la vida de Jesús de n a z a r e t a c a Y más aún si él era quien era. Cuando él nace acá, él no tenía idea de quién era. Nunca supo hasta cuando toma conciencia, más o menos los 14 años. Porque fue un proceso que siempre llevó, siguió, llevó adelante. La toma de conciencia. Siempre quiso saber más, más, más, más. Y después de eso, él toma el compromiso con su Padre Universal. Y después, cuando. Él estaba absolutamente consciente de lo que le iba a pasar y en qué consistía el ataque que estaba recibiendo, pero él salió triunfador porque logró terminar. Él les ganó, les venció a los confederados, digamos, a los rebeldes acá, porque él no aceptó su tentación. El, el, el diablo, el caligaste, le dijo: Si tú me, me sigues, si tú me adoras, si tú te pones de mi parte, le dijo: Yo te ofrezco el reino de todo el mundo. Entre paréntesis, si yo leo en Chelín, le, y eso sale en el Evangelio, o sea, no estoy diciendo nada que sea tan nuevo. También está escrito en el libro durante. Cuando Caligaste le hace ese ofrecimiento a Jesús, ¿qué significa cuando él le dice, te ofrezco el reino del mundo? Le está diciendo que él ya maneja el mundo. ¿Se fijan? Hay mucho, hay mucho, mucho, mucho. Pero ¿saben qué, amigos míos? Está terminando el tiempo. No se preocupen si hay cosas que cuando usted lea este libro no los entienda. No se preocupe. Fluya nomás. Fluya. Porque. Al fin y al cabo, lo que importa no es lo que yo sé o lo que yo me meto en la cabeza o los actos re reflexivos o, o, o la erudición que yo tenga. Lo importante es cómo yo actúo. Eso es lo que queda. Eso es lo que nosotros nos va a defender y lo que nos hace progresar. Es cómo yo vivo la ley del amor que nos, nos pidió Jesús. Y en base a eso, que hay muchas personas que estamos trabajando para ello. Tratando de dejar este mundo mejor de lo que estaba cuando llegamos. Y esa es la inquietud que yo quiero p a s a r l e a usted. Y en el próximo programa vamos a volver a hablar de algunos temas científicos. Vamos a continuar con el tema de envejecimiento. Y anote: usted va a comprar unos comprimidos que venden en las farmacéuticas homeopáticas. Alfalfa sativa en tintura madre son comprimidos que tienen grandes cantidades de sales minerales y vitaminas. Alfalfa sativa se escribe con B corta. Porque eso se, se, se indica el, para tanto para niños como para ancianos, por los minerales que tiene. Y si está durmiendo mal o anda mal de los nervios, avenas a t i v a en tintura madre, que son comprimidos. No son caros estas cosas. ¿eh? Porque los preparados de avenas a t i v a tienen una tremenda acción sedante sobre el sistema nervioso. Le va a ayudar a dormir mejor. ¿Se acuerdan de la, de la avenina? La avenina que les comentaba yo la, es un alcaloide. Y además es un tónico en sí mismo, porque tiene. Alto contenido de vitaminas del complejo B. Para todos los casos donde hay alteración del sistema nervioso, agotamiento, insomnio, irritabilidad, d e enojón el caballero o la señora, avenas a t i v a n sin tintura madre, lo compren en, la, en las farmacias homeopáticas. Esto no cuesta más de 3 mil pesos, 4 mil pesos. ¿ya? Y se toma una en la mañana y otra en la noche, y con eso todos los días y le va a ver el efecto que va a conseguir. Por ahora, eso sería. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves.